de Zona Cero con noticias eh, con actualidad Mado Martínez eh, con una investigación un experimento que se ha afectuado con cadáveres se cuéntanos Mado. con cadáveres seguimos aquí como en el mundo de la criminología parece ¿no? lo que pasa es que este experimento este, este estudio es un poco como de la noche de los muertos vivientes porque es un poco así como descubren que los cadáveres se mueven un montón además sobre todo los, los, los brazos por lo menos hasta durante 17, 20 meses como mínimo lo han hecho eh, pues unos investigadores de la Universidad Central de Queensland en Australia y este cuyo eh, experimento además lo han hecho utilizando una técnica muy sencilla con cámaras de estas timelines eso que lleva el iPhone y los móviles y todo eso que puedes poner ahí a grabar y de repente todo lo que es muy lento ves como que se mueve de repente rapidísimo pues así lo han hecho y parece que los brazos se mueven mucho, mucho, mucho eso es lo que dicen descubrimos que los brazos ...se movían significativamente... ...comenzaron a un lado del cuerpo... ...y terminaron al otro lado... ...dicen... Creemos que los movimientos, decían, se relacionan con el proceso de descomposición. Yo también pensaba que se relacionaban con eso, uh -huh. no con otra cosilla, ya que el cuerpo modifica y los ligamentos se secan. Bueno, pues parece que esta investigación va a ser muy útil para los científicos que analizan e interpretan las escenas del crimen, para estas cosas de las series estas que vemos del CSI y todo esto, sobre todo en casos en los que el cuerpo llevaba mucho tiempo sin ser descubierto. Madre mía la bueno, manera bastante inquietante no yo creo que también lo hemos comentado muchas veces ¿no? el tema de que el proceso de la muerte es un poco por plazos es decir sí, sí, sí, sí, hay sí. diferentes partes del cuerpo que van reaccionando no por un lado la, aquí lo comentamos también la genética determinados genes que se expresan hasta 15 días después de, de que ha fallecido el, la propia también actividad cerebral que también se mantiene después de que falla el, el sistema cardíaco y ¿no? crece el pelo también, también que, lo, claro es decir o sea que hay todo por eso digo que, que la muerte es un, un proceso bastante más complejo de lo que de lo que pensaba. Y, y, y, y, a mí que me arranquen el corazón como a Schopen y me quemen todo el resto bestia. de mí, sobre que no quiero estarme viva en una tumba. Oye, y una duda, ¿te crees si eh, a la hora de crecer el pelo también crece el pelo a las personas que lo han perdido? Y también sí, te tenete la marinera después el de tanto remedio. tiempo que te formas, crezca yo, en el último momento. De todas formas, ahí yo no sé si no, lo del proceso de lo de crecer el pelo y lo de las uñas, si era que realmente crecía o era porque como que se va encogiendo sí, la piel, ¿no? Sí, ¿no? también. Se saliendo, no, ¿no? No, no, piel. no crece, no, crece. Claro, eh, no Se no, coge no, la no, piel. Se... Lo que crece es la coge. piel, ¿no? Eh, ¿Está preparada la humanidad para el descubrimiento de vida en Marte, Manuel? Eh, pues parece que no. O al menos eso es lo que ha afirmado esta semana uno de los máximos responsables de NASA, eh, anticipándose ya a todo lo que va a ocurrir cuando llegue la primera misión tripulada al planeta rojo, que parece que tanto la NASA, por un lado, como la Agencia Espacial Europea lo tienen muy claro, que en torno al 2020 eh, se enviará una nueva misión a Marte con un robot que está ya última dos en realidad, una NASA y otra la Agencia Espacial Europea junto con Rusia, eh, dos misiones por separado para explorar el planeta rojo y traerse por primera vez muestras que sean analizadas en la Tierra y sobre las que son muy optimistas considerando que ellos piensan que pueden encontrar indicios de que existió, existió vida en Marte. Eh, si esto ocurre, y esta es la reflexión que hace, que hacía esta semana eh, Jim Green, que es el científico en jefe de NASA y el director de la división de ciencia planetaria, decía eh, cuando esto ocurra, cuando descubramos que existió o que quizá exista incluso, vida en Marte será revolucionario, comenzará una nueva línea de pensamiento completamente nueva, no creo que estemos preparados para los resultados, no, no lo estamos subrayaba, él se plantea que nos va a obligar a hacer una reflexión muy incómoda quizá en algunos aspectos sociales sobre nuestro lugar en el universo y nuestro lugar en la evolución el plantearnos y al tener conciencia de que han existido o existen otros mundos habitados y él considera que la humanidad no está preparada para ese descubrimiento. Este también sería un tema de debate Desde luego, pero vida en Marte. Estamos vida hablando de no vida eh? en cualquier parte del universo. Sino no, vida lo, él, lado, lo ¿no? que él plantea es que si encontramos ya elementos que demuestren que existió o que exista, no hablamos de vida inteligente, en principio hablamos de microorganismos, sí, sí, claro, claro, ¿no? vida en Marte, eh, que es lo más cerca que vamos a tener a corto o medio plazo para poder documentar, no creo que vayamos mucho más lejos en las próximas generaciones, eh, él, él plantea que además podemos llegar a Marte en torno al 2030 y poco, con un viaje tripulado, es decir, que lo vamos a ver, nos vamos a reír de lo del Apolo 11, cuando llegue el primer astronauta que pise, que pise Marte, eh, pero eso nos va a obligar a replantearnos que si en dos planetas de este sistema solar existió vida, es que probablemente la vida es un fenómeno mucho más bueno, dos. factible, la Tierra y Marte. Ah, sí, ¿no Tierra lo Sí, he, no he dicho inteligente. Ah, vida, he dicho vida, vida. Vale, vale, vale. Entonces, yo... claro, eso puede abrir un debate que nos obliga a replantearnos todo el protagonismo que ha tenido el, el hombre a lo largo de toda la historia, en todas las religiones, los sistemas de creencias. Bueno, pues que vamos a tener que replantearnos muchas cosas. A ver, yo, creo, yo, yo creo que primero, si se apareciera vida en Marte, tendríamos que ver primero... Que, que esa vida que aparece allí, qué relación tiene con la que hay en la Tierra. O sea, por ejemplo, si es el mismo tipo de vida o es una vida estructuralmente distinta. Si, por ejemplo, la vida de Marte primero ocurre allí, como hay algunas teorías también que comentan, que primero se dio allí y luego se pasó a, a la Tierra. Pero luego, esto siempre, como este catastrofismo de no estamos preparados para, para estos grandes descubrimientos, es que en la historia de la humanidad hemos superado muchísimas situaciones eh, similares. O sea, Darwin descubre la teoría de la evolución, se enfrenta a todo el mundo, cambia, le da la vuelta totalmente a las creencias dominantes en aquel momento, y aquí estamos. Y no ha pasado nada, ¿sabes? Yo creo que eh, lo que te digo... Seguimos, te en los, los... seguimos en admitir, en muchas cosas nos admite, que Darwin tenía razón en todo, en absolutamente sí, todo, pero, sin excepción. Pero, pero fíjate, si dio el, al principio era algo anecdótico, se tiene que enfrentar a un conocimiento hegemónico que hay en la época y, sin embargo, bueno, pues lo, lo transformó. Pero es que hay otros casos. Se pensaba que el cuerpo humano de, un, de una determinada manera, ahora que además lo estaba Hablando de los cadáveres, que era realmente monolítico, cuando tú descubres el microscopio, te empiezas a dar cuenta que tú eres un agregado de microvidas, que no eras una, un solamente una unidad, sino que realmente tenías un universo interior, y eso transformó todo el concepto del ser humano y replanteó muchísimas cuestiones también religiosas y filosóficas, y aquí estamos, o sea, que que aparezca vida en Marte, pues será otra revolución también de las ideas, pero no muy diferente a las que ya hemos ido Eh, Grimm no es a que eh, al hacerse ese descubrimiento la Tierra implosione, colapse y alzarrase no, el como mundo. como no ocurrió ¿no? ni con Darwin, ni con la aparición de los gérmenes? Pero o de lo que ocurrió con Darwin, lo que ocurrió con, eh, con los gérmenes, lo que ocurrió con el descubrimiento de América, lo que ocurrió con el descubrimiento de que la Tierra era esférica es que generó dolor, muerte, sufrimiento, persecución porque no estábamos preparados. No estábamos preparados para todos. Y me imagino que se referirá a eso. Ta, a que y... En ciertos sectores sociales, no será porque la La Tierra es muy plural, pero eh, para ciertos sectores de la población, la, el descubrimiento de, de que exista, que, que haya una, un, un comunicado oficial de NASA diciendo, oye, no somos los únicos, no nos va a dejar igual, probablemente a muchos sectores de la sociedad. De hecho, hubo un estudio... Y no hace mucho que se ha publicado en estos días un artículo sobre diferentes mujeres científicas. Y una de ellas es Carmen Ascaso, del CSIC. Y ella demostró, que tuvo en sus manos el meteorito este famoso de Marte, que sí había vida. Porque dice que encontró indicios de material biológico. O sea que eh, no te especifica qué tipo de material biológico fue el que encontró, pero que eso sí manifestaba, pues exactamente, que había eh, en ese meteorito indicios optimistas. de vida en Marte. Claro, lo que pasa que, a ver, es que hay... hay... mediados de los 90. Sí, pero ¿eh? ahí hablan también del tema este de los ladrillos de la vida. O sea, que tú tengas aminoácidos o tengas proteínas o tengas una serie de elementos con los que luego tú haces la vida, no significa, es como te digo yo, que tenga los ingredientes pero no tiene la receta. Entonces, la vida funciona a partir de la receta, no de los ingredientes que pueden estar ahí dispersos. ¿no? Y parece yo estoy, que... sensi... yo estoy muy sensible a este tema porque llevo toda la semana que me he visto toda la. La saga de las películas de Alien. O sea, eh, de verdad, estoy sensible porque me la he visto y me la he revisto y me la he vuelto a ver. Pero sí que creo que estamos a puntito De, de tener anuncios de existencia de vida en otros planetas, de microorganismos, de, ¿vale? De, no sabemos qué forma van a tener, ni si van a tener la misma estructura o no, como dice Juanjo, pero estoy convencidísima. ¿Que va a ser una revolución? ¿Que va a ser un cambio de paradigma? También. ¿Que no estamos preparados pues para un sector grande de la población? También os digo que también, sobre todo pues para ciertos sectores religiosos, porque fíjate, si hay terraplanistas por ahí, que lo que se niegan, ¿sabes? O sea, si es que hay gente que eso le va a sentar como un tiro, ¿no? pero, va a, ser pero por, por mismo, sin... va a ser emocionante y creo que lo vamos a vivir pero por eso mismo, sin necesidad de, tener, de hacer grandes descubrimientos ya nosotros mismos nos ponemos las zancadillas es que no hace falta que nos den, podemos creer en reptilianos en lo que claro, nos la gana o sea, que... lo importante va a ser el próximo partido entre Barcelona y Madrid ¿eh? no que descubran vida en Martin, una cosa, no, una en cosa Arport, no quita la otra hay tiempo para <ríe> todo claro. claro. claro. será... pero lo yo, importante yo, va a ser yo... lo importante va a ser, bueno, los científicos chinos ya están convencidos de que hay plantas en la luna Pues así, por lo visto, todavía no se han publicado los resultados de manera oficial, pero ellos afirman que ha brotado una semilla en la luna, en la cara oculta, una semilla de algodón. La triste noticia es que la planta ya ha muerto, o sea que ha durado un poquito. Pero si sí es cierto que la transportó esta semilla de algodón en el 3 de enero en la nave espacial Chains 4, pues bueno, pues ahí aterrizó y, y bueno, pues llevaban varias cosas. Llevaban huevos de mosca de la fruta, levadura, varias semillas de papa y también de algodón. Y por lo visto, según han podido constatar, antes de que muriera la planta, brotaron dos hojitas. Así que está Y además lo van a publicar porque por lo visto han conseguido hacer a, a través de un sistema un reportajito chiquitito de cómo brotaban esas dos hojas. O sea que es la primera vez se puede decir y se puede confirmar que germina una planta en la luna. Que ha, durado, que ha durado, ha durado poquito. Vida ¿no? Sí, claro. además dicen que lo más posible pues es que eh, la, la mata de la planta muriera al cabo de 14 días terrestres, que esto yo no lo sabía, igual vosotros sí, que es un día lunar. claro, es que el sistema de rotación es distinto. Así bueno, que yo pues, si bueno. pasa algo, me pido Ripley. <risa> Ahora mismo son las 2 y 17, casi 18 minutos. A las 10 y 49 minutos, es decir, en 8 horas y eh, 30 minutos aproximadamente, y 31 minutos, se producirá el paso de un asteroide potencialmente peligroso para la Tierra. De 67 metros de diámetro, un asteroide poquito, poquito menor que el que provocó la desaparición de los dinosaurios. Pero, pero ojo, van a ser tres los asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra que van a pasar este 9 de agosto, 9 de septiembre, perdón, o 9 de octubre, da igual. <risa> Como son, son tres cada uno claro. por un día, sí, no problema, pero, será por asteroides. Pero, pero entonces ¿Qué? el otro ya ha pasado, ¿no? El 207 f Sí, sí, sí 7, pero en, todos los días pasan asteroides... Claro. teóricamente peligrosos para la Tierra. Yo creo que es todo una gran mentira, una gran forma de hacer dinero, de llegar a presupuestos. Es una gran estafa y la demostración es esa, ¿no? No va a desaparecer la Tierra por eso. Va a desaparecer porque bajan los sueldos, pero no va a desaparecer <risa> por un meteorito. Yo es bueno, que creo que los asteroides son planos. Sí, sí la yo también. La, sí, sí. Planos, que la, son la Tierra que plana se pone de lado y los esquiva. Pues... A ver, no pasan porque se ponen los no hay cosas estos a su sí. y los desvían. Oye, pero eh, a lo largo del día van a pasar otros dos más, ¿eh? Peligrosos que están en la lista de asteroides peligrosos para la tierra, pero no son tan grandes. Uno tiene 20 metros de diámetro y el otro 16. Este que va a pasar a las no sé, 10 y 49 minutos eh, tiene 67 metros de diámetro. El que provocó la desaparición de los dinosaurios tenía unos 100, ¿eh? sí bueno lo que, lo que hay ahora mismo es que hay varios organismos internacionales que están continuamente monitorizando y hay como un catastro de oficial de, y, de... Y, y viven y comen y... estupendamente gracias a eso eh <risa> bueno y a lo mejor también nosotros podemos seguir viviendo y comiendo gracias a eso si sí, claro, sí detectan el no meteorito ¿verdad? igual que hay varias iniciativas también de tecnológicas para bueno con supuestos para ver si se puede mm. en un momento dado si viene algún tipo de asteroide tratar de, de cambiar la trayectoria de, exactamente. por, por o sea que... cierto un fin del mundo tecnológico lógicos están viviendo en Jerez en de la Frontera en donde todo Jerez está secuestrado digitalmente esto les pasa porque no han debido escuchar a tiempo la rosa de los vientos porque sí, esto ya lo comentamos hace sí. semanas estuvimos comentando cómo se había puesto de moda esto de los ciberataques en determinadas ciudades americanas aquí estuvimos hablando del caso de Baltimore que había quedado también secuestrada por una serie de piratas informales durante bastante tiempo durante bastante tiempo y, y, y bueno eh, no solamente eso es que en, en Estados Unidos el en 2018 se calcula que hubo como 1 1493 ataques según el fbi y tuvieron que pagar administraciones públicas o a empresas o a o a entidades públicas eh, tuvieron que pagar en total en torno unos 3 millones de euros no de, de lo que es el chantaje que les hacen cuando introducen algún tipo de virus que, que secuestra realmente todos los que son los sistemas informáticos, ya digo de esa empresa o de esa entidad pública y además no miran qué tipo de entidades porque en este, en este en esta trampa y en este chantaje, en este delito, han caído también eh, hospitales, por ejemplo, centros de salud. O sea que yo digo que no, no se cortan ni, ni un pelo. Ahora le ha tocado a, a Jerez del ayuntamiento de Jerez. Eh, lo que ha ocurrido es que directamente han secuestrado el, lo que son los sistemas informáticos, pero hasta el punto de que no pueden tener acceso a Internet, la página del ayuntamiento estaba caída, no pueden acceder tampoco a la intranet, es decir, al sistema, a la red interna que, que con la que se comunican los diferentes eh, sistemas informáticos dentro del ayuntamiento, no pueden acceder a los servidores, no pueden acceder a la base de datos, pero es que lo peor es que también ha quedado secuestrada eh, informáticamente la copia de seguridad entonces no tienen manera de acceder a los datos ¡Ostras! claro, es que eso, eso es lo grave entonces es un virus informático que es el que ahora mismo está más de moda una variación de, de este virus informático que lo que hace es que directamente no es que quiera capturar los datos que llena el ayuntamiento sino que lo que hace es que encripta eh, la base de datos para que no pueda acceder nadie a ellas y si tú intentas Eh, reactivar el sistema, lo que haces es que lo que haces es que multiplicas otra vez el virus y haces que se vaya extendiendo más hasta tal es así que se han tenido que poner en contacto los, los miembros las autoridades del ayuntamiento con el Centro Quintográfico Nacional, que depende del CNI, para que mande especialistas a ver cómo se puede solucionar el asunto. Y aquí surge lo que ya comentamos en su día, que había pasado con estas ciudades americanas. Y es que tienes que elegir entre pagar o perder el, uh -huh. el toda la información, porque tiene dos opciones, dices, no pago. O, que de hecho... o admites el chantaje o te aguantas. Claro, el tema está en que Aunque si no pagas... Que el Es mentiroso, que, un falsario, pero... Es que, claro, el, aquí comentamos y pues O la vida misma, ¿eh? Como si tú, si tú no pagas, pero claro, cómo reconstruir los datos te va a costar más... Sí, sí, sí. exacto, sí, sí. Porque claro, aquí decimos que hasta incluso ocurrido con el backup, no con la copia de seguridad. Sí. Entonces claro, no tienen nada. De hecho, de decían sí, los que funcionarios... que sería una catástrofe. No, es que los funcionarios te dicen, literalmente hemos vuelto al papel y solamente podemos atender las cosas que podemos hacer con papel. Por ejemplo, la consulta del censo electoral, lo tenemos en papel, la gente puede venir aquí y consultar el censo electoral. Compulsar documentos, también lo podemos hacer. Y luego, hacer determinados matrimonios, concertar, o sea celebrar matrimonios y parejas de hecho dice que eso también lo pueden hacer porque al fin y al cabo es firmar una otras, pero eso que luego eso no informatiza por el bien de los que se van a casar bueno, eso ya <risa> es, pero pero quiero decir que solamente a ese, todo todavía lo demás todavía la gente hace esas cosas Hay gente en 2019 sí, sí, sí. y la gente todavía se casa cuando todo el mundo sabe que la principal sí. cosa sí. sí. yo, yo, yo, sí. yo, yo, yo no bien, de Manuel de los Locos antes hay, hay incluso eh, que lo todos. hace varias veces se casa en América es una moda eso Amado, cuéntanos Nada, que esto de los ciberataques eh, parece una tontería, pero es una de las grandes amenazas para la humanidad que el Foro sí, Económico sí, sí. Mundial estuvo mencionando en esa reunión que tuvieron porque es realmente inquietante y puede acabar en desastre. Aquí en España, uno, una cosa porque, claro, ha salido información relativa, no solamente ha ocurrido con el Ayuntamiento de Jerez, sino que ya viene un poco en septiembre fueron atacados cuatro ayuntamientos del País Vasco, entre ellos parte de los equipos informáticos de Bilbao. De hecho, ahora desde Bilbao han enviado algunos expertos que tuvieron que enfrentarse al problema hace unos días, o hace unas semanas, los han enviado a Jerez. Pero para ¿Y? los de Bilbao eso no es nada, hombre. Pues, no, ellos lo solucionaron, por eso <risa> para allá ahora y, Pero lo, lo interesante es lo que comentamos Ya solamente el hecho de desplazar a estos expertos lo tiene que sufragar el ayuntamiento. Y ha tenido ya que de, de dedicar una serie de partidas presupuestarias Madre a mía. esto. O sea que, claro, no pagas, Pero, al fin y al cabo, te va a salir más cara la, la historia, ¿no? Cristóbal, como Almodía rosaventos en Twitter, nos dice, Bruno, esto es un podcast, repite la hora para ver que no eres una máquina. Pues la hora exacta es las dos horas 24 minutos y 58 segundos. Algunos creen cosas que... Tenías que haberlo dicho con voz de robot, hubiese quedado mejor. Las dos horas en 25 minutos, ocho segundos. Ya así hasta tres. Esto no es <risa> Queremos... a, a mia, a mia. Mado te enseña. A, a ver cómo, cómo es, Esto Mado. no es una grabación. Claro, ¿ves? Y, Manuel, creer cosas que no son o creer cosas que son puede estropear nuestro cerebro. Bueno... Puede estropear tu economía, puede estropear tus relaciones sociales, pero no exactamente tu cerebro. Y es un tema que le gusta mucho a los neurocientíficos, eso de buscar a Dios en el cerebro. Lo, lo, estábamos, comentando, lo estábamos comentando antes. Y cada cierto tiempo se producen noticias como esta, de este último estudio de la Universidad de Arus, eh, donde se ha realizado un experimento muy... Muy curioso, que contó con veinte voluntarios cristianos devotos, seis hombres y catorce mujeres entre veintiuno y treinta y dos años, para ver si la creencia en Dios, o para comprobar o constatar si la creencia en Dios repercutía de alguna forma visible y detectable en el cerebro. Así que se hicieron una serie de experimentos monitorizando la actividad cerebral de esos sujetos mientras hacían dos cosas, dos actividades. Por un lado, se les pidió que rezasen, normalmente que re realizasen sus oraciones, oraci oraciones que tenían memorizadas y que son conocidas por todos, como el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo, este tipo de cosas. Estamos hablando del contexto católico, o por lo menos cristiano, y luego eh, se hizo la misma, el mismo seguimiento de su actividad cerebral mientras eh, imaginaban que pedían eh, que redactaban su carta a Papá Noel, a Santa Claus, ¿no?, a, o a los Reyes Magos. Después se compararon las dos lecturas y para estos investigadores resultó muy, resultó muy interesante la diferencia eh, que había en la actividad cerebral, cuando los creyentes eh, estaban imaginando una conversación, o, o, o esa carta, o ese, ese mensaje, a un personaje que eran conscientes de que era irreal, como es eh, Papá Noel... Hola, hola, ¡Que no haya niños, no niños escuchando! ¡Muy bien! Y sin embargo... Cuando rezaban, es decir, cuando pedían a quien otros consideraran a otro personaje irreal, pero no era su caso, eh, las lecturas eran totalmente diferentes. Las lecturas, eh, cuando rezaban, cuando estaban eh, estableciendo ese, ese diálogo con Dios, en el que creían fervientemente era la misma, la, las reacciones en las partes del cerebro eran las mismas que cuando se mantiene una conversación con un personaje real, con un amigo, con un vecino, etcétera. Es decir, digamos que esto constataría, sería una especie de detector de mentiras para ver si realmente estas personas son creyentes de verdad o no. Ay, si esto lo pilla el Daesh en su día, imagínate. Y claro, esto podría Esto tener... para los infiltrados es fatal. ¿eh? Terrible, imagínate. A menos que sean creyentes de verdad. Ya, ya, ya, En general. Entonces, eh, esto podría tener relación con todos esos experimentos que se han hecho sobre los beneficios, entre comillas, pero bueno, sí, los beneficios que tiene la fe para los creyentes. Y, y ya se han hecho varios sí, experimentos en cuanto, no solo a curaciones, que es un tema más polémico, sino, por ejemplo, a la hora de enfrentar la muerte. Ante la misma realidad fisiológica, ante la misma enfermedad, ante el mismo tumor, eh, digamos que el enfrentamiento al trance de la muerte de un creyente que tiene la convicción de que le espera una vida después del fallecimiento y el de un ateo, Bueno, pues parece que hay trabajos que demuestran que es muy, muy diferente, ¿no? Y este nuevo estudio, pues vendría a andar en ese sentido, en que, desde luego, para los creyentes es una realidad absolutamente objetiva. Y su, su cerebro así lo demuestra. Volvemos a mirar al espacio, volvemos a hablar de lo que ocurre y desde determinadas teorías sobre el sistema solar. Antes se decía, el décimo planeta puede ser tal cosa. ...desapareció un planeta, se dejó de considerar como tal a Plutón... ...y ahora se dice que el noveno planeta es, en este caso, un agujero negro. Tú fíjate, el pobre Plutón le han desechado, le han descartado... ...y ahora resulta que eh, hay una teoría en la que comentan que tenemos un nuevo planeta. Todos los indicios indican que, que es así, que desde luego hay ahí algo... Entonces, lo que ahora están manifestando es que podría esconderse a las orillas del sistema solar, de nuestro sistema solar, no es lo que sería un noveno planeta, porque mmm, orbita como tal, porque dice que que, que pues, que, que, que se comporta casi como un planeta, sino que lo que están diciendo es que en realidad puede ser un agujero negro, un agujero negro pequeño, que es el que el que crea, eh, pues... Esa gravedad, esa eh, como que, que está atrayendo ¿no? a otros planetas a su alrededor. Y es una hipótesis que están manteniendo James Utwin y Jakud Scholk, que son investigadores de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Durham. Y ellos lo que advierten es de esto, de que han llegado a esa conclusión, de que es un planeta eh, que, bueno un planeta que estamos diciendo, que en realidad ellos piensan que es un agujero negro, que tendría entre diez o veinte veces eh, la masa superior a la Tierra, que sigue una órbita inestable Y que aunque es una teoría algo extraña, pero que la mantienen bastantes científicos. Entonces, ahora, ahora lo que hay, tendrán que hacer es un seguimiento para terminar de confirmar por cálculos que realmente esto es así. Pero se podría dar el caso de que ese supuesto medio... porque más o menos era algo que se imaginaban que podría estar ahí pero que ahora lo que están terminando de confirmar es que en vez de un noveno planeta, que el noveno planeta sería un agujero. Es neto. que lo que hay es, a partir de, de Neptuno, están lo que denominan los creo que se llaman objetos eh, transne transneptunianos, que es. son eh, una serie de objetos, entre ellos estaría Plutón, que se ha ido detectando poco a poco cuáles pueden ser un poco las órbitas. El problema es que cuando ellos establecen esas órbitas se dan cuenta que hay algún elemento que, desconocido que perturba esas órbitas porque no tienen la regularidad o las características que se esperaban por, por el volumen o por la trayectoria que siguen y claro, ahí surgió la primera hipótesis de que estamos ante un, ante un posible planeta ese planeta X o planeta 9 porque el, el paso de ese planeta que todavía no se ha localizado explicaría esas perturbaciones, esas alteraciones de la trayectoria de estos objetos transneptunianos. Y ahora surge esta idea del, del agujero negro, porque podría resolver también o podría explicar esas perturbaciones, pero es muy interesante porque tendríamos ya un segundo agujero negro, porque hay otro que está en el centro de nuestra galaxia. qué dice? Gracias o sea, a la gravedad segundo. dice, si un agujero negro de este tipo llegara a nuestro sistema solar, orbitaría alrededor del Sol tal y como lo hace un planeta. Y atraería a los otros planetas. O sea que sí, sí podría eh, eh, eh, dar origen a lo que tú dices. El problema es que no tiene muy claro y por eso está todo un poco la, la duda, por lo vamos, por lo que lo poco que yo sé de esto, ¿no? Pero lo que parece no está muy claro es si realmente esas perturbaciones de estos objetos transneptunianos eh, son reales o tienen que ver con los instrumentos, con las lecturas que haces a través de los instrumentos. Entonces ahí hay diferentes cálculos, hay diferentes como polémicas entre investigadores que nos dicen que no están esa, esas perturbaciones que detectan o no. Y los que sí que consideran que las lecturas son correctas, tratan de explicar por qué hay esas eh, alteraciones. ¿no? no, no os da vértigo a vosotros todas estas noticias que están saliendo. Yo tengo la sensación de que ahora estamos de verdad empezando a asomarnos fuera del planeta asomarnos a lo que hay ahí afuera. Hombre, y cada vez con la tecnología que están claro, ahora es que, obteniendo, es, así, es una maravilla, claro. En los próximos cinco años se van a dar una cantidad de descubrimientos, vamos a tener que reescribir, como estamos reescribiendo la historia de la evolución de, de la humanidad, cada vez aparecen más eslabones perdidos por todos lados, a nivel del espacio creo que vamos a alucinar en pero, los propios años. Pero es fantástico, esta semana he disfrutado mucho escuchando cómo, es un, cómo suena un terremoto en Marte. Porque se ha enviado los audios, salían también determinadas noticias, cómo sonaban, son de por lo menos dos audios. ¿Pero un terremoto y dos terremotos. en Marte se llama terremoto. Se llamará claro. Martemoto, ¿no? Sé cómo claro. Se llama Martemoto. <risa> bueno, pero, pero es muy, claro, te da también una sensación también así muy curiosa, ¿no? Muy asombrosa, es decir, podemos llegar a oír, ¿no? Por lo menos ya los sonidos de Marte Nuestra nos van llegando. Y ¿Y que visto un amanecer o, un, o una, un crepúsculo en Marte, ¿no? Esas fotos que también hay a mí por lo menos me resulta muy fascinante y algo fascinante y fantástico nos va a contar Juanjo ahora sobre un caso o tres casos de fenómenos extraños que ha vivido a Marina de Estados Unidos sí, bueno, esto es una eh, a ver, es, es un, un añadido a algo que hemos ido siguiendo aquí ¿no? que son los famosos vídeos del Pentágono ¿no? una vez que ya se destapó toda esta famosa historia de que había una, un departamento del Pentágono que se dedicaba a investigar los fenómenos anómalos en los cielos Pues eh, lo que ocurrió prácticamente acto seguidos si recordáis de las publicaciones que hizo el, el new york times en diciembre de 2017 donde salieron a la luz una serie de vídeos no recopiló una serie de vídeos que aquí los hemos comentado mucho vídeos que están así con cámaras eh, de infrarrojos que salieron primero en un foro luego se divulgaron en, a través del new york times y de los que no se sabía eh, nada más que las imágenes en sí estaban como fuera de, de contexto eh, lo que ocurrió después es que bueno poco a poco se ha ido eh, ocurrió el famoso también comunicado De, de la Marina, ¿no? del, del portavoz oficial de, adjun, del jefe adjunto de las operaciones navales para la guerra de la información, que es en su cargo, que fue el que empezó a reconocer que realmente en un momento dado, bueno, pues se habían enfrentado a una serie de fenómenos que ellos consideran esas anomalías aéreas, con ese tráfico intruso no identificado, y era una manera con otra jerga, pero de reconocer que bueno, que había ovnis en bases militares y que habían tenido encuentros pilotos de élite y de combate norteamericanos con esos objetos. Y a partir de ahí ya, pues la especulación. Unos hablaban de extraterrestres, otros hablaban de prototipos extranjeros, otros hablaban incluso de otras agencias norteamericanas que podían estar probando de manera secreta con los, con los propios pilotos eh, norteamericanos prototipos de drones o de cualquier otro tipo de aeronave. ...y lo que ha ocurrido ahora es que... Eh, ...ahora ha habido unos nuevos eh, añadidos de la, de la Armada diciendo cuándo las fechas concretas en las que se produjeron esos vídeos. Entonces ahora se ha sabido que las fechas fueron el 14 de noviembre de 2004 y el 21 de enero de 2015. Dos vídeos corresponden al 21 de enero y uno al eh, 14 de noviembre de 2004. Por lo tanto se considera, y es lo que están ahora hablando los, los expertos, bueno, los que están analizando todas estas cuestiones, que esos dos vídeos que se produjeron el mismo día podrían corresponder al mismo suceso. Cosa que antes no se sabía. Eh, también se ha dicho dónde ocurrieron, se habla de que fue en la costa de, de San Diego. Y luego, eh, lo que no... se le ha preguntado, claro, que diera más detalles, por ejemplo, dónde la era la ubicación... La costa de San Diego esa? es en la costa pacífica, ¿no? Les... la costa pacífica, después vamos a hablar de un suceso que ocurrió en la costa atlántica del otro lado y pues... un poquito más al norte y ya el territorio de Canadá pues luego se le ha pedido también a la marina que diera más detalles sobre la ubicación, porque esto es una deducción esto de la costa de San Diego es una deducción de toda la gente que está ahora investigando estos vídeos pero se le ha pedido a la marina que dé más detalles de la ubicación donde se filmaron los vídeos y han dicho que no proporcionaremos detalles sobre informes individuales, incluso estos eh, vídeos tienen ahora mismo se denominan FLIR Gimbal y Go Fast son los nombres que, pues, con los que se ha popularizado y la Marina ha dicho que esos no son nombres oficiales, que ellos lo que utilizan son las fechas de referencia es como clasifican ellos la información y bueno, pues simplemente simplemente esto, no al final reconocen, la Armada considera que los fenómenos contenidos representados en estos tres vídeos no están identificados, es un poco pero han ido ampliando algunos detalles de cosas que no, que no se sabían hasta en ahora En los últimos tiempos eh, han aparecido varias informaciones eh, relacionadas con Office eh, relacionadas con la Marina de Estados Unidos que parece que está admitiendo una serie de sucesos La denominación, las características, el origen lo hacemos nosotros, pero evidentemente algo está pasando y algo está ocurriendo en esa marina. Ellos eh, literalmente lo que dicen es la Armada no ha hecho públicas caracterizaciones o descripciones sí, sí. ni ha publicado ninguna hipótesis o conclusión con respecto a los objetos contenidos en los vídeos referenciados. O sea, lo que ha ocurrido es que tenemos testimonios, tenemos una prueba, una prueba oficial de que hay un de, hubo un departamento que se dedicó a investigar este tipo de anomalías y luego hemos tenido estos, estos vídeos ¿no? son un poco los tres puntales sobre los que ahora mismo se ha sentado el fenómeno SIOVNI en, en Estados Unidos a mí Unidos. sin embargo me sorprende que se están saliendo a mí me han llegado en las últimas semanas varias voces muy críticas con la trascienda de todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos y su relación con quienes los eh, han comenzado a explotar económicamente que es algo que no, tampoco suele comentar mucho, es decir, como que esto aparece en un momento determinado, no por un afán de desclasificación oficial, sino por un, un interés en una rentabilización de una información determinada, Y, y me está sorprendiendo incluso que, que llegan voces críticas de investigadores del tema absolutamente a favor incluso de la hipótesis extraterrestre o de la realidad del fenómeno ovni, que están empezando a ver con cierta suspicacia todo esto que está ocurriendo allí. Curiosamente esta semana se ha puesto a la venta una moneda extraña en Canadá, al norte, en Estados Unidos hemos hablado, ahora hablamos de, de Canadá, una moneda rectangular y muy extraña, pero que habla de la costa atlántica y habla también de un caso ovni, no es una admisión de que el fenómeno <coughs> es real, pero... Eh, pero no deja de ser una confirmación oficial por parte del gobierno de Canadá de que bueno, ese suceso que es del año 67 es más o menos real, ¿no? Bueno, sí, porque es un o por lo menos fenómeno. Relato, ¿no? es, claro, exacto, claro. es algo que ocurrió, sí, sí. que está sujeto a distintas interpretaciones, pero es algo que ocurrió y lo que ha hecho ahora la Real Casa de Moneda de Canadá este, este martes pasado es eh, una emisión ...de una moneda de forma rectangular y fabricada en plata pura... ...en la que se observa a un grupo de pescadores observando la caída... ...el, el no sé si hiciera, merizaje... Sí, sí, sí. ...de un platillo volante... ...en el mar. En el mar. En el mar. Eso eh, no es algo casual, sino que digamos que es la plasmación eh, numismática... ...de un suceso que se produjo el 4 de octubre de 1967... Cuando en esta, en esta eh, población canadiense de Saint Harburg, que está ubicada en la provincia de Nueva Escocia, a eso de las 11 de la noche, diferentes vecinos, entre ellos varios pescadores, eh, alertaron a las autoridades a la policía porque habían presenciado un objeto compuesto por cuatro luces cuatro o cinco luces muy muy brillantes y que luego eh, describían como con la forma de un disco volador, de un platillo volante. Le dio tiempo a la policía de llegar al lugar de la costa donde identificaban estos pescadores y otros vecinos que se estaba produciendo el fenómeno y avistar el momento en el que este... Eh, Esto es, es importante porque hay que señalar que no se ven OVNIs ahora, con este caso de la Marina, alguno lo puede pensar, ¿no? Este tipo de fenómenos han ocurrido siempre. claro. Y muy llamativos. ¿cómo? Y mucho más llamativos incluso sí, que sí. los de la marina. Que no está nada mal, ¿eh? Pues la particularidad es que en esta emisión que realiza la, la Real Casa de la Moneda de Canadá, además de la moneda, que va en su estuche oficial, muy chula, se obsequia una pequeña lámpara de luz ultravioleta, porque la moneda lleva un efecto óptico en que al verla a través de esa luz ultravioleta desaparece el, el fuselaje, digamos, de la nave y se ven solamente esas cuatro luces y luego y hace un efecto óptico muy... se lo han currado, la verdad, es que, la verdad es que se lo han currado y ahí hay regalito de navidades pues la verdad es que sí, aún me lo pido ¿eh? ya sabéis, si no tenéis qué regalar, Todo me lo pues vale no no es que sea una confirmación de que oficialmente sí, bien, Canadá no reconoce pero no es el único caso hay otros casos de emisiones filatélicas hay, otros, hay, hay toda una serie de objetos que son atléticos fetiches para los coleccionistas de estas cosas sí, incluso recogen... yo recuerdo algún sello de algún viaje espacial no sé cuál se fue el primer en gran se gran fotografió algo extraño sí, sí, sí. y eso apareció en un sello también ¿no? en eh, Bornei, en la isla de Bornei En, en los Emiratos, quiero recordar, y hubo una emisión filatélica, hay otra emisión filatélica muy comprensible, de avistamientos célebres, incluyendo las naves de John Sadansky, el primer contactado de la historia, que emitió el gobierno de Granada. En su día, cuando se estaba llevando ah. adelante las conversaciones en las Naciones Unidas, en los años, a finales de los 70, creo que 78, 79, sobre el tema óvnico, la presencia de Jacques Vallée, de Galen mm. Heineck, hay emisiones, a los asiáticos, a los japoneses y a los chinos les encanta y también hay El emisiones... gobierno de Granada es un país, eh, que nadie piensa en la ciudad, no, evidentemente, es un sí. país que se la encuentra eh, eh, al norte de Sudamérica... Que nos un... o sea que hay, hay monumentos en lugares donde la... se han producido casos célebres de encuentros con humanoides de abducciones llegaron a construirse monumentos porque aquí en españa han existido el primer monumento al ovni que se hizo aquí eh, fue en, en la provincia de pontevedra juan Minguela, el que fue había sido peluquero del rey don Juan Carlos ¿no? mm. cuando él estaba en la escuela militar de marín en pontevedra él tuvo un caso de encuentro cercano espectacular carlos Fernández y yo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en su día y quedó tan impactado por lo que vivió que construyó el primer monumento al OVNI que se hizo en España, pero no era oficial. Sin embargo, en algunos casos el mismo ayuntamiento ha destinado fondos, ya que eh, ese caso, sea real o ficticio, tuvo una repercusión tan grande que posicionó Al, al pueblo en los mapas lo que ha pasado un poco con el centro de interpretación de las caras de belmes uh -huh. en Belmez de la Moraleda ¿no? que ha habido un presupuesto millonario para crear ese edificio todo esto no será posible porque llegará un virus que en 36 horas Mado Martínez se puede acabar con la vida en el planeta pero bueno Mado que catastrofista eres <risa> como estamos entre los asteroides oye la verdad es que bueno pues son cosas que pueden pasar ¿no? porque mmm, ya sabéis que hubo una época en el 1918, con la gripe española, que, que, bueno, murieron así como 50 millones de personas. Que es una bestialidad. Y lo que pasa es que un grupo de expertos de la Organización Mundial de, de la Salud, la OMS, pues ha estado haciendo unos estudios, unos informes, unas cosas, y ellos dicen que, un virus, una enfermedad similar a la gripe, podría extenderse por todo el mundo en apenas 36 horas, o sea, 36 horitas de nada, y matar a 80 millones de personas. ¿Ves? O sea, en solo 36 horas. Ya que la esto superpoblación es como, ya está solucionada. Ay, la madre del cordero, que nos vamos a morir. Oye, pues sí, todos nos vamos a morir algún día. Lo que pasa es que, claro, ellos dicen que eh, en este informe indican que un, un brote similar con una población que viaja tanto, esta es la diferencia, y por eso tan pocas horas y esa cantidad tan bestial de fallecidos, es porque con una población que hoy en día se mueve tanto y viaja tanto constantemente, pues las consecuencias podrían ser muchísimo peores. Y por esto han hecho un llamamiento a los líderes mundiales para que tomen las precauciones pertinentes para intentar remediarlo o por lo menos precavidos o, o atajarlo de alguna manera, ¿no? Y no es tan fácil. La amenaza de una pandemia, dicen, eh, que se extienda por todo el mundo, es muy real, y aclaran también que un patógeno de rápido movimiento tiene el potencial de matar a decenas de millones de personas, desestabilizar las economías y amenazar la seguridad nacional. El informe, además, se llama eh, Un mundo de riesgo. Tiene ese nombre así como un poco apocalíptico, y si te pones a pensar, eh, tiene un poco de, de, de, de escenario de película de de terror y aunque Manuel ya haya tenido otras vidas y haya viajado mm. por el tiempo, sobre el nodo y tal, en esta mesa de redacción, eh, bueno pues... Eh, muy, muy, no sé. trece, muy trece monos me suena lo que estás contando. Sí, no sé si ha viajado en el tiempo y estuvo en esto de la gripe española de los 50, yo creo que no. <ríe> Yo creo que no, yo tampoco, pero es para tenerlo en cuenta y es para pensar un poco en este mundo en el que vivimos, que está lleno de amenazas, que no nos queremos poner conspiranoicos, ni nos queremos poner tremendistas, pero nunca está de más eh, hacer un gabinete de crisis que prevenga estas cosas, porque no creo que hagan daño a nadie tampoco, prevenirlas. Yo, yo creo que no somos muy conscientes de que ya está ocurriendo. O sea, Hace unos años hubo una auténtica psicosis en Europa en Occidente, en realidad, por los casos de ébola uh -huh. puntuales que se produjeron, eh, incluyendo eh, ¿Cuánta gente murió en Europa como consecuencia claro, de la ébola? Claro, a eso voy. Pero ahora, a pesar de que no aparece en los grandes medios, no aparece en ningún lado, lo que se está viviendo en África con el ébola es terrorífico, porque ya se está extendiendo... Pero eso no importa. Eh, no, claro, evidentemente, claro, en son africanos. cuando se eh, dejó eh, y hubo esa eh, paranoia con, la, con el ébola, ¿cuánta gente murió en Europa?, ¿Quién en dónde estaban surgiendo las informaciones? Nadie. Claro, nadie. Pero, pero ¿y, cuánta, ¿Y cuánta gente muere en Europa de cáncer? Y no hay informaciones, no hay investigaciones. Esto, la gente se morirá de otra cosa, pero no de un virus. No, pero a lo la, que me las refiero. La es, es una gran cómo, forma de dar miedo a la gente. A ver, la gente ¿Cómo, ¿cómo reaccionaron los vecinos? ¿no, no, no, no, sí, pero antiguamente. Familia. No, ahora, ¿no? No, yo a lo que me refiero a mí me impresionó ver de repente en, en mi círculo social de amigos, de familiares que de repente se lo tomaron en serie sí, sí, sí, sí. y estaban pendientes de los con informativos la con la pobre enfermera de Alcorcón que estaba sí, sí, ingresada sí. Ahí. era como llegaba el fin del mundo ¿no? no la, la única víctima fue el nuestros, perrito colegas nuestros, sí, es verdad, colegas nuestros eh, un poco alarmistas decía bueno ya por fin llegó de estos que llevan toda la vida anunciando el fin del mundo sí, que están sí. esperando a ver si por fin ya y alguien me da la razón sí, sí, sí, pues ya está aquí, fíjalo esto se, se abren las trompetas de Jericó y caen las columnas y esto ya es el armagedón y no pasa nada, pero cuando de repente nos toca, es cuando empezamos a, a tomarlo serio y, y con la gripe A también hubo mucho lío, si os acordáis, muchísimo lío sí. y la cuestión es que es que la gripe común mata a más personas que la gripe A, ¿no? era una cosa como que ¿por qué le damos tanto pábulo a estos titulares? porque era algo como la novedad? ¿lo novedoso? esto, lo otro, lo demás allá pero bueno, lo que sí que es cierto es que hoy en Creo día... Que alguna ya... farmacéutica se forró con todo eso. Y claro, claro, claro. Y Era la farmacéutica claro, que se con todo que... eso. Y también podemos decir, ¿cuánta gente murió en Europa y en Estados Unidos de la gripe A contagiada por un ser humano? ¿A otro? ¿Cuánta gente? Cero. Es una conspiración vegana. no La fiebre porcina, la gripe aviar, ya no puedes comer nada. Esto eh... es terrible. No, Vale. <risa> Es una conspiración hecho para económica. La quedra, así que... <ríe> eh, por no sé por cierto, eh, que también es una conspiración o dicen que en el futuro puede ser una influencia negativa para eh, la vida en la Tierra. Pero ¿Entonces para... matar un virus es maltrato animal también? No, no, hombre. No, bueno, no sé qué dirían los jainistas de eso. Sí, ¿eh? sí, Oye, claro. yo a las señoritas estas que salieron hace poco en unos vídeos que seguro que todos los habéis visto diciendo que separaban a los gallos de las gallinas porque las violaban y que estaban tan preocupadas por la vida de las gallinas y las gallinas y el bienestar de las gallinas y no sé qué nos cuentos, solo tengo que decirles unas cosas. Pero hijas de mi vida, ¿vosotros os habéis planteado que separar al gallo de las gallinas es el principio de la extinción de la especie gallinín? Punto. Es verdad sabotean robots eh, por miedo a perder el empleo eh, es un ido es una amenaza de cara al futuro los eh, robots eh, bueno eso ha ocurrido en el reino unido creo que es eh, es una amenaza para el futuro que los robots quiten el trabajo a los humanos yo creo que no yo creo que no pero eh, bueno esta, estadísticamente tienen un dato que dicen que, que pues eh, se calcula según la cde que el 22% de los trabajos actuales acabarán siendo realizados por robots. Y según ¿Y el el, el, lo que han comentado, eso sería unos 4 millones de empleos que estarían un poco ahí en juego. Sí, pues, pero, veces, pero, eso es como el activismo bueno, animalista, pero no humanista. Os, os voy a contar la... la, la... Manjo, creo que debes destruir tu unipimer... <risa> No, y aquí... El termomix. termomix. Espera, Ni se te ocurra. está quitando aquí... trabajo a muchos cocineros y a muchos chefs. Y aquí en España ha habido un caso muy reciente, por lo visto, eh, en las palmas de Gran Canaria, de una mujer que llevaba muchísimos años trabajando en administrativa y a la pobre la han echado y la han puesto un programa de estos informáticos de gestión de bot. Pero lo curioso es que, por lo visto, los británicos en esto de los robots les tienen mucha inquina, porque ya en el siglo XIX ya les estaban... <risa> dicen que los artesanos ingleses que se levantaron ante la llegada de las nuevas máquinas y lo que hacen no es que primero no se quieren relacionar en general los ingleses ya son un poquito raritos para relacionarse con, con ya con los humanos que no sean ingleses y con los balcones también coincido, ¿no? coincido, Silvia, coincido. También, pero encima ya es que a los pobres robots es como que no quieren saber nada de ellos entonces directamente no es que digan los vamos a, a estropear o los vamos a romper sino que los sabotean entonces les cogen y les les ponen eh, pues eh, cosas por el medio para que no puedan realizar su trabajo <risa> o sea que les hacen putaditas a, a los a los robots <risa> y les ponen obstáculos y para que no hagan sus actividades es como cualquier otro compañero de trabajo <risa> sí claro pero como es robot no pues le dice ahora te coges y te chinchas Y por lo visto, a diferencia de los británicos, los nórdicos no, los nórdicos pues aceptan perfectamente a los robots, les tienen como amiguetes, como compañeros de trabajo y no solo eso sino que directamente hasta les ponen nombrecitos. Les ponen pues eso, sus alias, como para eh, hacerse que ya se integren. Pero vamos, que el tema de los británicos, ya os digo que es un problema desde hace muchísimo tiempo, que no quieren saber nada del asunto tecnológico y en cuanto tengan la oportunidad, como les sigan metiendo robots para quitarles eh, su puesto de trabajo, tienen una vida muy corta porque les van a estar haciendo la puñeta Bueno, el tema es también hay que sean robots mmm, que simulen a humanoides o máquinas o los robots que comentamos que son informáticos. Que claro, son esto más se supone, claro, hay un poco ves. de todo. Claro, pues es una robotización también de tareas. Un 22% de los eh, trabajos en riesgo. ¿El dinero también, Madon Martínez, está en riesgo de desaparecer? Bueno, yo, yo me pregunto cómo sería un mundo sin dinero, pero de verdad. Ni dinero electrónico, ni dinero de monedas, ni nada. Un día tenemos que plantearnos ese escenario. Pero la cuestión es que, como no sabéis... Guerras. pues guerras. <ríe> pues a lo mejor no habría guerras. No, a lo mejor no, seguro que no lo Trueque, trueque, como antiguamente. Trueque, trueque. Habría que imaginárselo. El dinero en efectivo está desapareciendo eh, paulatinamente, gradualmente. De hecho, eh, dicen que países como Suecia, Dinamarca y Noruega parece ser que pueden ser los primeros en dejar de pagar con dinero en efectivo, pero eh, como forever, O sea, de verdad, que ya no va a haber eh, moneda ni billetes ni nada de eso, ¿no? Y existen de que, bueno, las posibilidades de que pues los países de la Unión Europea vayamos detrás y este sea un escenario pues bastante común dentro de nada, ¿no? ¿Y con qué lo sustituyen? Eh, pues con la tarjeta de crédito, Livia, eh, Silvia, di dinero electrónico, desaparición de cajeros, ya no vas a poder sacar dinero en efectivo. Este Parece ser que es el mundo que se avecina, ¿no? O parece que es el que está viniendo. ¿Nos interesa este mundo? ¿No nos interesa? Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente como que, bueno, si no hubiera dinero en efectivo, no habría dinero negro, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Esto podría ser. Pero vale, aquí hay otros que se postulan eh, en contra de que desaparezca el dinero en efectivo dicen esto lo han publicado me ha hecho gracia porque lo han publicado en la, en la página web del Foro Económico Mundial este artículo y una de las cosas que dicen es que si desaparece el dinero en efectivo no habrá privacidad en las compras. Es decir, que tú pues eh, todo queda registrado en la red, pues que cuando pagamos de forma electrónica todo va, aparece ahí, tu nombre, tu apellido, tu dirección. No, vamos, que es para pillarte eh, por todos los lados y claro, sacarte, ¿no? sacarte impuestos. Todas las transacciones y todas las compras están anotadas a través de los pagos electrónicos. ¿Qué va a pasar? Pues que no sabemos quién podría tener acceso a esa información o porque qué quieren acceder a nuestra información a través de la inteligencia artificial pues como multinacionales como Google o cosas así, sabrán dónde estamos buscando, qué estamos viendo en cada momento y tal. Y fíjate que yo tenía la idea contraria, que era como que uno cuando quería comprarse algo del sex shop, no iba a sex shop, iba a internet, para que no quedara registrada la, la compra, ¿no? Pero es como que al contrario, que cuando tú compras por internet resulta que eh, te estás tienen más pillado. expuesto. Claro, te tienen pillado por lo del hackeo, esto, lo otro, lo demás allá... Y pueden saber, pues, tus preferencias sexuales, pues esto que se ha hablado siempre de que nos espían, ¿no? Pues eh, tu vida íntima, cosas que a lo mejor tú no quieres que se hagan públicas, ¿vale? Y, lo, y luego te secuestran, te secuestran en las redes, se cogen todos los datos y, ya... y te cagas, claro, porque eh, otra cosa que dicen es que, es eso, que nos podríamos quedar sin dinero y perder todos nuestros ahorros. Porque, claro, ellos dicen que si nuestras transacciones tienen que ser de forma electrónica y de manera obligatoria, porque ya no existe un dinero en efectivo pues nuestro dinero se movería de un sitio a otro, pero de una entidad bancaria a un comercio o tienda siempre mediante un intermediario. Eso sí, no está utilizando una criptomoneda o una red de blockchains o, o algo así, ¿no? Que estamos exponiendo a que la entidad bancaria nos pueda denegar el acceso a nuestro propio dinero en cualquier momento y que estos intermediarios pueden bloquear nuestras transacciones. Y, bueno, pues eh, debemos tener en cuenta que si solo existiera El dinero de forma electrónico, eh, electrónica, este estaría en una infraestructura también electrónica, lo que significa, por pues, lo que hemos dicho antes, fallo del hardware, software, eh, ataques cibernéticos y cosas de este tipo ¿no? que crean muchísimo. Ese futuro sin dinero les encantaría a Juan José Anchezoro, les encantaría a los masones. ...que han cambiado la historia en muchas ocasiones... ...bueno, eso es lo que ellos, lo Oye, que ellos cuentan... Eso, ...eso es lo, lo que ellos, ellos dicen, cuentan. ¿no? O, sí. ...o lo que ellos les interesa... ...bueno, ese es cierto, tú lo cuentas en un artículo que en la fundación de Estados Unidos había muchos masones. Sí, lo que lo que siempre da un poco la historia de los masones es que tanto por parte de ellos como de los, los críticos y la gente que ha estado un poco también demonizando a los masones, es que son una estructura de poder oculto que ha ido tocando determinadas palancas de la historia y ha ido cambiando el pasado de la, y, el, y el presente de la humanidad. Hay como tres grandes medallas que suelen colgar tanto los, los enemigos de los masones como los propios masones, y es que ellos Estuvieron detrás de la Revolución Francesa, estuvieron detrás de la independencia de América. Y... Y, y tú lo cuentas en un artículo en la revista Historia de España y el Mundo, en la revista Historia, tú cuentas eh, cómo ellos tuvieron mucho que ver o se atribuyen el hecho de la independencia de América cuando... España era dueña de muchos países de América Exactamente, entonces como digo esas tres cosas. y entonces ahora lo que hay es una, una revisión histórica de gente que no es, no es una historia pro-masónica ni anti-masónica sino un estudio, estudios académicos que están un poco colocando en su justa medida esa esa influencia, ¿no? porque uh -huh. no todo lo que se ha etiquetado como masónico realmente lo era, sino que había por ejemplo sociedades patrióticas grandes líderes supuestamente también de, de la revolución y de la independencia de, de América de la América hispana pues parece que se colgaban la medalla de que eran masónicos Y luego se ha demostrado que no estaba tan claro, ¿no? O sea, se ha ido reivindicando un pasado masónico de la independencia por los propios masones que realmente no está justificado o avalado por los documentos. Y en ese artículo, en ese reportaje en la revista Historia, cuentas y hablas de la masonería que sí cambiaron parte de la historia, pero sí pero... No. Influyeron, pero no tanto como ellos también. Yo digo, los, ellos mismos y los contrarios, eh, los que odian a la masonería. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Quedan muchas cosas eh, por comentar eh, todavía. Os vamos a hablar del bulo del misterio, pero va a ser eh, después eh, de la actualidad y las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora todavía por delante en La Rosa de los Vientos. Un programa el de hoy en el que hemos tenido debate. Gana hasta ahora en la encuesta que hemos hecho en Twitter. Gana hasta ahora Manuel Carreyal. El 75% de los oyentes han votado a favor de él. Hemos tenido tertulio y ahora vamos a tener bulo. Del misterio vamos a saber si es verdad eso que dicen o no es verdad eso que dicen de los Illuminati. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y va a ser que no, va a ser que nada de lo que dicen de los Illuminati, salvo que existió una sociedad secreta llamada así pero que no tiene nada que ver con algo de la actualidad. Es un bulo, Juan José Cezoro los Illuminati no existen Sí, yo solamente... Bueno, hay gente déjame, llorando ahora mismo, déjame, ¿eh?, déjame por lo que estás diciendo. ...que reconozca la victoria de, de Manuel en las encuestas. Y hay que decir que la, tiene de lado la Constitución. La Constitución dice que el pueblo es soberano, pero la Constitución, <risa> la Constitución no dice que el pueblo sea sabio, ¿eh? Eso no es lo dice. Que... <risa> y, y luego, con lo de los Illuminati, pues, no, y sí, lo que tú decías, existieron originalmente, eh, a finales del siglo XVIII, eh, los Iluminados de Baviera, en torno a en ese contexto germánico, surge una sociedad... De, de corte masónico como muchas otras que había en la época que son sociedades que tratan de cambiar el orden político que en ese momento estaba dominado por el poder absoluto de la monarquía y por el de la iglesia y surgen estas, esta especie de contrapoderes quizás el factor diferencial de los iluminados de Baviera es que ellos tienen un discurso político de un, que además claramente activo ellos tienen un programa político para transformar la sociedad y revertir el poder no de forma revolucionaria sino infiltrándose en determinados puestos Y ganándose poco a poco digamos la, la confianza de la estructura de poder que existía en la época para, para luego eh, inclinarla a su favor. Entonces ellos piensan que a través de la educación, de colocar a determinadas personas en determinados puestos, como digo, podrán transformar la sociedad. Eso sí que es algo transparente, es algo que aparece en un discurso político y es un poco lo que va a ir quedando en la memoria colectiva uh -huh. para que luego se pueda utilizar dentro de las teorías de la conspiración, como que había realmente un programa Pero de infiltración. Era además ¿no? el programa que tenían los Illuminati, los originales, no estos que se inventan ahora que existen, no. Los originales tenían un programa político verdaderamente interesante y progresista. Era el, el, para, para el progresista, claro, para la época, porque se mueven dentro. de La propia palabra de iluminación nos está hablando ya de la ilustración, claro, del siglo claro. de la luz estamos eh, justo en la década de los 70, dentro de nada va a ser la Revolución Francesa, va a haber la Revolución, lo que hemos hablado antes, la Revolución Americana, Norteamericana, y entonces ellos lo que pretenden es eh, instalar esos ideales de la, de, la, de la Revolución, de lo que luego va a ser la Revolución, de la Ilustración, ¿no? lo que supone avanzar hacia una separación de la Iglesia y del Estado, eh, avanzar también hacia ideas laicas de, de la sociedad, y sobre todo el camino, ya digo, un poco de la, de la educación. Y, y realmente van a tener un cierto recorrido, van a tener un cierto peso. Es cierto que también se asoman mucha gente culta, pero también gente un poco trepa, porque en el momento en el que ellos intentan colocarse en determinados puestos de poder, pues hay muchos que tratan de medrar, que se acercan a los iluminados para obtener esas cuotas de claro. poder. Uh -huh. Pero es cierto que, bueno, la ideología original era esa, hasta que en un momento dado hay un cambio ya también de, de poder dentro de, de Baviera y son prohibidas todas las sociedades secretas. Y ahí es cuando en principio desaparecen. Y comienza el mito, comienza el mito de que luego... El mito eh, es que volvieron, eh, que los reorganizaron... Y volvieron el... en 1967 en mm. la revista Playboy, de ahí ¿Sí? nace toda la historia de los... ¿Ah, el... ¿sí? Claro, viene sí, de un va. cuento de ficción de que se había publicado en verano de ese año 67, principio a discordia, que dos autores de Playboy... Eh, Medio en broma, medio en serio, en ese relato se hablaba de cómo eh, una especie de sociedad secreta se rebelaba contra los poderes establecidos y como ellos consideraban, a través de las bromas, de los guiños, de haciendo una especie de contrapropaganda en los medios, y ellos, que trabajaban en la revista Playboy, comenzaron a redactar una serie de cartas falsas de lectores en las que hablaban de esos Illuminati y luego hacían la, contrarrepli la, la, la, la contrarreplica. contrarreplica. Pero bien intencionadamente, eh, con cartas de otros lectores que se enfrentaban a esos otros lectores, todos ficticios, para intentar convencer a, a la sociedad de lo fácil que nos manipulaban a través de los medios de comunicación, pensando que a través de eso conseguirían una especie de rebelión contra los dogmas establecidos. Lo que pasa es que, como tantas veces, como acaba de ocurrir con el Área 51, lo que nace con una broma, ...termina cuajando tanto en la sociedad... ...que ya en la época de Internet... ...a través de canales... ...que han tenido mucha repercusión... ...como forchan chan foros... ...que viene a ser algo así como foro coches ...pero en Estados Unidos, sí. ¿no? Aquello entró ya en la red... ...se fue magnificando... ...y todos aquellos delirios humorísticos... ...que inventaban en esas cartas... ...esos dos autores del Playboy... ...especulando sobre... ...bueno, los Illuminati saben quién mató a Kennedy... ...los Illuminati saben que no llegamos a la Luna... ...los Illuminati... ...todo este tipo de cosas que planteaban como una broma al final la gente resulta que bueno de hecho ahora mismo se en todas las toda la redes sociales sobre todo en Youtube hay una cantidad de vídeos y, y hasta que implican pues eso a personajes conocidísimos como cantantes sí, sí, sí, sí, sí. como eh, políticos fíjate, además, como que están varios, con esos símbolos relacionados hay varios estudios y luego y luego, es que y luego peor, con es que pues espera que... espera es que luego con el bitata directamente si tú a lo mejor por lo que sea has visto algo te vienen continuamente información sobre eso mismo que te está ratificando, con lo cual a la persona que a lo mejor pues no tiene toda la información que debería, le empieza a crear una incertidumbre, una duda que dice, pues fíjate, si al final va a ser esto cierto. Y este tipo de conspiraciones empezaron a utilizar políticamente en Asia, hay un montón de trabajos ya académicos realizados sobre cómo funcionan las teorías de las conspiraciones, especialmente la de los Illuminati, pero en Occidente, la primera vez que se le ha sacado un rédito político político importante ha sido el presidente Trump que empezó a jugar con todas estas teorías de la conspiración claro. Illuminati y se identificando hecho a Obama sí, sí, sí. generando el, aquello del pizza gay, sí, sí, lo sí, de que sí, Obama sí, no había nación en Estados Unidos, o sea que realmente funciona. Y es que hay gente que pertenece a los Illuminati por ejemplo Madon Martínez, ¿no? Pues de toda diría. la vida pues es, pero si es que pero es que esto es un drama a ver, yo, eh, yo sufría que a ti te acusaron de eso Sí, yo sufrí el acoso de una persona a través de las redes, que bueno, yo tenía una imagen de perfil, que además es una de las que salen las solapas de muchos de mis libros, en las que yo aparezco con una mano, tapándome la mitad de la cara, ¿vale? Por lo visto, esto es un signo Illuminati. <risa> que yo no sabía ni lo que eran los Illuminati. Total, que me empieza a escribir un tío... Eso que dices, no que entra. no lo sabías, eso dices. No, no, pero que claro, eso me decía <risa> eh Hay que tener amigos, está en el infierno, claro, malo. Claro, pero tú por qué lo has hecho, porque tú estás en el lado del mal, pero ya es tarde para que tú vuelvas al lado del bien, ¿y qué lo has hecho? Por el dinero, ¿no? Y por el poder, y por publicar libros. Y yo decía, pero este tío se pensará que ya lo no sé, ¿sabes? Y yo decía, perdona, que no sé nada de qué me estás hablando. Y claro, claro, tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando y ta, tal, que pase de él. Pero es que luego entraba a mi a mi página y empezaba a comentar cosas y hacerme un acoso impresionante de los Illuminati. Yo tenía conexiones hasta con Trump, ¿vale? Entonces, ojo, ojo porque, claro, cautela y prudencia con estas cosas, porque este tipo de ideas mmm, de conspiraciones, que la gente se las cree, que la mitad de población de Estados Unidos se cree todas estas cosas, me imagino que si trasladamos las encuestas aquí a España será más o menos lo mismo, es que la frontera. Entre lo que es una conspiración o una teoría y lo que es ya un delirio paranoide, es muy fina. Sí, Porque sí, sí. una persona que te está acosando hasta ese punto, a mí no me parece sana, me sí, parece que vale. está enferma. Y todo este, todo este tipo de, de, de, de, de teorías lo único que hace es dar pábulo y generar una sociedad paranoica delirante. No me parece sano, pero ya no como individuo, sino como sociedad. Me parece totalmente lo opuesto y me parece preocupante, muy preocupante. Como ya llevamos unos cuantos añitos con la tontería esta de los Illuminati, eh, ya se han hecho varios estudios eh, universitarios y académicos sobre el perfil de los creyentes en este tipo de conspiraciones ¿Sí? y hay conclusiones interesantísimas, aunque no hay un perfil concreto, sí es cierto que según varias investigaciones publicadas, como las del profesor de psicología social Birenswamy, las personas con mayores niveles de educación creen menos en este tipo de, de Eh, cuestiones. Eh, estas teorías suelen cu cuajar más entre personas que mm, buscan soluciones simples a los problemas complejos de, a los que se enfrentan en la sociedad. Entonces esa idea de una gran conspiración de los poderes ocultos que nos las hace pasar canutas parece que es una cosa muy, muy fácil de sí, asumir. Muy pero lo que más me ha inquietado es que también... Mm, eh, dice este profesor que es mucho más probable que se involucre este tipo de teoría de la conspiración con puntos de vista racistas, xenófobos y extremistas Exacto. que permiten justificar ese argumentario en base a toda su ese supuesta es el, ese conspiración. Ese es, Esto es muy ese personaje que cree eso y que tiene esas tendencias tiene el mismo valor, su voto, que el que no las tiene. Y ahí ya... Es Eso es la democracia, ¿no? Eh, claro, claro, pero pasan esas cosas Así que también en democracia hay que educar a la gente. Pero fíjate, y todo esto salió de una coña del Playboy. Déjame, no, no, pero déjame con, con respecto fuerte. a eso de lo de la coña del Playboy, eh, hay uno de los autores de, de esa coña, que aunque los Illuminati venía detrás, porque en los años 20... Lo leí sé, yo, ¿eh? No, se llamó, se llamó ese Robert Anton sí, Wilson... Los artículos. Voy a ello. Es Robin, no, no, me he leído la obra completa. Son, sí. eh, Robin, Robin, Robert Anton Wilson. Y este tío es uno de los personajes más brillantes, más inclasificables que hay de la contracultura americana. Hay la trilogía de los Illuminati, pero luego tienes, luego tienes un libro que es un ensayo, que fue una especie de tesis doctoral que <risa> quiso hacer, que se llama eh, Prometeo Ascendido, me parece que es. Y es digna de conocerse porque justo es en la época de la psicodelia, y, tení, y bueno, es absolutamente flipante el texto. Los Illuminati no existen, los Illuminati, el bulo del misterio de esta noche. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego.